Viernes es bailable, por supuesto. Ya saben en nuestras mañanas que hermeseras de verano, de invierno, de otoño, de primavera y de lo que sea. Viernes es bailable. Y el resto de los días, ¿por qué no? También puede ser. El que baila con la más fea, ponele, es nuestro cronista de exteriores, Mauro Montero. ¿Cómo te va? Buen día. Buen día, Juan Pablo. Buen día al equipo. Buen día a la audiencia. Y hay que bailar con todas. Si te toca la fea, la fe. Si te toca la linda, la linda. Tal cual. Bueno. ¿Qué y, va a hacer? Y, y, Ahora y, no está tocando la fea. ¿Por qué decís.? Digo, en general, en general, a los medios comunitarios, sí, por ejemplo. Ya lo creo, más que baile,、claro. es, es un baile como el de la colimba, más bien. Claro, exactamente, es un bailongo este, complicado. Entonces hay que, hay que amacarse, como se dice en el barrio. Bueno, estaba, estaba contando el día que está fresco y además una jornada de mucho laburo para quienes hacemos periodismo, porque hay actividades a troche y moche para arrancar el mes. Sí, exactamente. Hay muchas actividades, se van a dar las la más importantes o las que van a tener epicentro, va a ser en la legislatura provincial. A partir de las 12 va a hablar el gobernador Sergio s i l i o t o va a inaugurar las sesiones ordinarias. Previamente a las 11 va a haber más actividad ahí en la legislatura, así que en un rato vamos a estar por allá. Pero también están pasando cosas en el centro de Santa Rosa, porque en este momento el gremio de la Hotelpa, que es el gremio que, que agrupa a, los, a la mayoría de los docentes, De, de toda la provincia,、eh, va a ser una radio abierta y una panfleteada acá en pleno centro de, de la ciudad, está en una de las esquinas de la Plaza San Martín, en Gil e Irigoyen, y también se le va a sumar a este grupo de trabajadores y trabajadoras, en este caso el personal del Banco Nación, que va a traer un libro para firmar no a la privatización. Toda esta actividad se, está, se, va, se, va, se va a comenzar a desarrollar a partir de las 10 hasta la 1 de la tarde, así que. Cualquier persona que esté escuchando, que ande por acá, por este lugar y se quiera dar una vuelta, o esté n un poco más lejos, va a tener tiempo hasta la una de darse una vuelta para conocer los reclamos que está haciendo la UTELPA, que son varios a nivel nacional, pero ahora se sumó también a nivel provincial este, este incentivo docente que no fue pagado por el gobierno provincial, que eso también seguramente lo estén reclamando, y también poder firmar por la no a la privatización del Banco Nación. Así que. Toda esta actividad se va a desarrollar en la Plaza San Martín. Ahora en este momento se están acomodando, están conectando los equipos.、Eh, ya pusieron dos g a z e、eh, b o s azules, uno, uno un poquito más grande y otro un poco más chico, con una, con una bandera de la hotelpa y también la bandera de, este, del, de la diversidad. Y bueno, este, esa va a ser toda la actividad que van a hacer. Hace un ratito se sumó gente de ATE. Que, que, está, que, que está también acompañando y este, este reclamo. Así que va a ser、eh, una, una jornada de muchas horas, acá por lo menos tres horas, y que decidieron hacerlo para visibilizar toda esta cuestión, pero sobre todo por lo que ha pasado en últimas, los últimos días con todos los、eh, discursos que ha hecho Javier m i l e i el presidente que hoy va a hablar a la noche, y también lo que ha pasado también a nivel provincial. Vamos a hablar un ratito con, con Claudia Calderón, que está aquí en la, en la Plaza San Martín, un poco organizando esto y también terminando de acomodarse para hacer toda la actividad. Claudia, buen día. Estamos en vivo para Radio Carmel. Bueno, contanos la actividad de hoy. ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, nosotros en el marco del Plan de Lucha Nacional que fue votado en la Cetera, estamos haciendo una radio abierta y un volantazo tanto en la ciudad de Santa Rosa como en General Pico. En General Pico, las chicas arrancaron temprano en las escuelas. Entrega, entregando los panfletos donde bueno, mostramos los ejes de la lucha que tienen que ver con,、eh, en general, el financiamiento de la educación. n o Estamos、eh, remarcando la necesidad de recuperar el FONI, que es el Fondo Nacional de Incentivos Docentes d el año 1998, los fondos que tienen que ver con el Fondo Compensador de Desigualdades Salariales para las provincias que están dentro de ese fondo. La plata para los comedores escolares y también un tema muy importante que es las jubilaciones. En la provincia acá、eh, el Ejecutivo o la parte de, de Economía denunció la falta de fondos que tienen que ver con el déficit de la caja jubilatoria que lo c u r r í a Nación y bueno, eso pone en riesgo las futuras jubilaciones. También hay intenciones a nivel nacional de modificar el régimen docente. Nosotros tenemos. Eh, la edad jubilatoria y un montón de beneficios logrados con la lucha del a s y los docentes pampeanos, que no queremos perder. Así que también vamos a tener en la radio a Jorge Molina, que es el secretario previsional de la CETERA, de la Junta Ejecutiva de CETERA, hablando para que nos explique ¿no? cómo esta problemática de las jubilaciones、eh, impacta en todo el país. Pero bueno, nos preocupa mucho a nosotros、eh, los pampeanos, porque la verdad que si hay algo del que tenemos orgullo en la Hotelpa es de la jubilación. Eh, te iba a preguntar qué pensaban o qué esperan del, del discurso de mi ley esta noche, pero antes va a hablar el gobernador Sergio Cilioto. Desde la utelpa, ¿qué esperan que pueda llegar a decir? Y sobre todo, si va a hacer mención a esta quita del incentivo docente que no pagó en la provincia, que sí se hizo cargo un mes, pero después, claramente, al no recibir fondos nacionales, no lo pudo pagar. Sí, en realidad es,、eh, es un desfinanciamiento claro de la nación. Nosotros lo que creemos es que, por lo que circula en los medios nacionales,、eh, el Ejecutivo Nacional va a seguir avanzando con el ajuste. Eso está claro. También habló de decretazos. Y bueno, nosotros teníamos mucha expectativa, tenemos mucha expectativa. La c e t i r a tiene una jornada de lucha planificada para el 6 o el 7, depende de cuándo se trate en la Cámara de Diputados de la Nación. La ley que han presentado el Bloque de Unión por la Patria, nuestro. Bueno, el representante de la Pampa por, el, por Unión por la Patria, Ariel Rauchenberger, presentó un proyecto para defender el FONID y para instalarlo. También、eh, Máximo Kirchner, así que bueno, entre el 6 y el 7, según se defina el tratamiento de esa ley,、eh, de esa posible ley ¿no? en la Cámara, vamos a estar haciendo una jornada de lucha nacional. Así que tenemos expectativas en el plano provincial respecto del avance de esa ley. La, la apoyamos en el Congreso de la Nación porque bueno, creemos que es un, un derecho ganado y que tiene que estar garantizado en una ley que ya figura ¿no? en la ley de financiamiento educativo, pero que el Gobierno Nacional la está desconociendo, no están viendo los fondos, la mayoría de las provincias、eh, no, la, no la están pagando. Nosotros bueno, lo vimos ayer cuando cobramos los salarios, que representa alrededor de un 8% para que, quienes tienen mayor carga horaria o dos cargos y un 4%. Es un componente importante, ahí adentro también está la conectividad. Que se logró durante la pandemia, también desapareció ese fondo. ¿Se puede negociar este fondo en paritaria? Y en el caso nuestro, en realidad, el problema es que es una ley nacional. O sea, la, el, el Estado provincial no tiene responsabilidad legal respecto de, de esos fondos y esos fondos venían de Nación. Lo mismo sucede con el desfinanciamiento de la caja, ¿no? Así que seguramente nosotros en la paritaria provincial vamos a discutir una mejora salarial. Ustedes saben que venimos de. de no aprobar y, y, y no estar conformes con las últimas tres pautas、eh, de diciembre en adelante, porque hay una pérdida del poder adquisitivo tremenda de todos los trabajadores, a los trabajadores y la educación le impacta mucho el aumento de combustibles, o sea, son ajustes Del marco externo o de la, la macropolítica que nos afectan directamente. Los alquileres también es algo que, que preocupa mucho a los docentes porque, bueno, alquilamos, vivimos en distintos puntos de, de la provincia y cada día se hace más difícil, ¿no? Novia,、eh, te quería preguntar por algo: que hubo una queja de muchas familias por los quites escolares que estaba entregando el ministerio, que eran pocos. ¿Ustedes tienen alguna información de eso? Por ejemplo, se vieron algunas colas en algunas escuelas. No de acá, pero sí de, de otros lugares. Y acá, en algunos barrios, por ejemplo, algunas familias decían que no les había tocado, o sea, que tenían pocos. ¿Usted qué, qué información tiene? La información que nosotros manejamos es que había alrededor de 23.000 kits comprados. Eh, o sea, había kits de más comprados. Sí es cierto que nosotros、eh, estuvimos averiguando、eh, con las autoridades del ministerio la entrega de los kits no puede ser de manera automática a todas las familias, pero sí estamos atentos en las escuelas a que se reciban, ¿no? A que las familias más vulnerables y que más lo necesitan lo están recibiendo. Supongo que tiene que ver con alguna cuestión de las entregas. Sabíamos la semana pasada que habían entre, empezado a entregar en la zona norte, así que en General Pico, bueno, la, la, la zona. Eh, del norte de la provincia, pero no te sé decir、eh, cómo está funcionando el reparto. ¿no? ¿Confirmado el paro nacional del 4? El paro nacional del día 4, la cetera, no es un paro que haya votado la cetera, es un paro de los gremios que conforman la CGT.、Eh, la verdad que nosotros tenemos、eh, votado un, una jornada para el 6 o el 7, dependiendo del tratamiento en la Cámara de, de esta ley que, que creemos importante. Ah, digo, aclarado, le aclaramos porque no se, no se sabía bien esa información. Sí, sí, hay una, hay una confusión porque en realidad,、eh, bueno, los, los medios nacionales hablan de un paro docente y realmente es un paro docente, pero no pertenecemos a esa central, no se votó dentro del plan de lucha, no, obviamente que tratamos de, de ir en unidad, pero bueno, esta vez no. Nosotros hicimos un paro nacional el día 26 con un inicio de clase en la mayoría de las provincias. que no coincidió justo con la provincia de La Pampa. Pero bueno, hoy estamos acá en la radio justamente para visibilizar el desfinanciamiento y para visibilizar las problemáticas también que hay en la provincia, ¿no? La Pampa, ¿va a haber clases normalmente el 4? Sí,、eh, digo, con lo que me estás contando. Sí, en la provincia de La Pampa va a haber clases normalmente. Nosotros veremos después、eh, la jornada de lucha, veremos después si hay un congreso provincial previo a la paritaria del día 19, que eso es estrictamente provincial, pero por el momento、eh, el paro、eh, fue el 26, nada ¿no? más. c l a u d i a c a l d e r ó n secretaria de prensa de la UTELPA, aquí en, el, en la Plaza San Martín, también aclarando algunas cuestiones que t i e n e n que ver con, con esto que estaban hablando a nivel nacional de un paro docente, por lo menos no es el, lo que votó la CETERA, sí hay un paro de, este, llamado por otros gremios que también este, son parte de la, la CETA y de la, este, de la, que la CETERA. Eh, comparte ahí la, este, la, la organización, pero no fue votado por la UTELPA y aclarar que en la Pampa ese paro no se va a llevar adelante y este, va a haber clases normalmente el próximo lunes 4. Les quería decir también que recién hace un ratito, mientras hablábamos con Claudia, se sumaron este, algunas personas que son parte de la lista rosa-verde. Que es la, la lista opositora a Utelpa, que también están aquí reclamando por lo que recién nos contaba Claudia Calderón. Perfecto, Mauro. Hacemos la aclaración específica. Los gremios de la CGT, docentes que están、CGT. en la CGT, llamaron a un paro. Es decir, que puede haber en la Pampa paro en las escuelas privadas donde tiene incidencia el SADOP. Y en las escuelas técnicas, AMET, donde está Amet. En ese caso está convocado el paro docente, no en el resto de los colegios públicos. Sí, hay que aclarar eso porque en el medio de tanta confusión para este paro a nivel nacional y también locales, hay que aclarar eso para alguien que esté escuchando que sepa que esta información es así y recién, justamente por eso se lo preguntábamos a Calderón. Dale, Mauro, nos reencontramos cuando haya más información. Dale, hasta luego. Nuestro cronista de Exteriores, Mauro Montero, nos trae en este caso la palabra de Claudia Calderón de Utelpa para completar el panorama educativo. El ciclo l e c t i v o en La Pampa se lanza hoy desde la escuela 39 de Anguil. Empiezan sus clases 97.000 pibes y pibas de todos los niveles del sistema educativo pampeano.